No quiere esto, no quiere, quiere la paz 411-8204 es el teléfono Ayer nos olvidamos de decirlo hotmail.com La dirección de correo electrónico Y tras todo eso yo quisiera Sí Sí. saludar decir un hola un buenas noches buenas noches buen felices medias noches ¿Qué? una cámara Qué copado recopante ¿Dónde y salió buen... esa cámara noche desde mi un... ¿Y jefe dices, buenas nah. noches conocen a la banda de fall no la caída de fall no no no hizo no. ¿Y waterfall del fall bueno de fall es una banda de inglaterra la de, la de, de la rúa es la de de fall Claro. Mejor. <risa> Uy, ahí nombre un innombrable. <risa> Perdón. Un innombrable. ¿Qué categoría de pelotudo eh. es eso De default era una banda era que arrancó era una figura política y acá no nombrábamos figuras políticas. A, fines, no a fines de los 70s, una banda de un, un tipo, el que, can, el que canta, que eh, está completamente loco y cada dos o tres años los echa a todos los de la banda y contrata a toda gente nueva. se llama de default porque es la caída de todos los demás integrantes. Claro. Ahí está pero en un principio arrancaron como una banda bien no después de él lo fue echando a todos los originales la, la primera y, echada ya fue, claro una vez que serie. echó al original el segundo ya entra y no, no no tiene poder de decisión ni de nada sabe que entra como un segundo los del de, claro vienen a tocar con exacto entonces después lo, lo, lo fue echando a todos Es un tipo que tiene ahora de tener 40 40 y pico de años y parece de 60 mejor? 70 ah, no. años un tipo que cuando tenía 20 parecía que tenía 50 y ahora que tiene 50 parece que tiene 80 un achito una cosa así, exacto sí. eh, un tipo que incluso apareció en la película 24 Hour Party People, la fiesta inolvidable no, no, terminable <risa> creo que le que le ponen eh, como uno de los iniciadores así de la movida de, de la ciudad de Manchester en Inglaterra, de la movida del rock de lo que se llamó Madchester Ah, ¿no? como claro, locura Chesta. Claro. Bueno, y además, esta banda es una de las que se menciona como la una de las bandas más eh, como festerarte. No. <risa> no, más, eh, más No, tampoco. Más Cardi. Más Cherano. las ofertas de más Cherano de le, ¿Le, <risa> <que ¿Qué ¿qué risa> le quitaron le quitaron la rumba es lo... antes parecía un empleaducho. Ahora ¿Y dedo... <risa> dedo... no parece Y el dedo, de, el dedo de lo que es será de él. Ay no vi, tanto. Porque tiene Chola, así una, una perspectiva y el dedo está más grande, pero no sé si uh -huh. el dedo de Machena. Influyente para... era para la palabra el... que estaba buscando. Para mí es el dedo de Messi. Sí, una de las bandas más influyentes. Una banda que nunca le dieron mucha bola a nadie, pero que hay un montón de bandas de ahora que los mencionan como una de sus grandes influencias. Y son es esas bandas medias oscuras y de culto. Que ahí es cuando el, el músico se enoja y dice, ah, si yo todo el mundo me menciona, pero nadie me compraba los discos ni venía claro. a los recitales. ese músico <risa> que tipo... Pero tenían sí un fan muy importante y muy.. Jack Nicholson. No, no, no. Era John Peel. John Peel que es el viejo que se murió hace un par de años, que es el capo máximo de la radio de Inglaterra. Uh -huh por el que pasaron todas las bandas de Inglaterra, todas las presentó él en la BBC, tenía un programa y siempre descubría músicos nuevos. El y... Badía. Exacto. No, no. Badía de, no, Pan, de, de <risa> Inglaterra. <risa> bueno, el tema es que apareció un blog nuevo dedicado a esta banda, pero que se propone hacer un trabajo, imagínate, estamos hablando de fines, un fines de los setentas hasta ahora. Uh -huh. Lo que hacen en este blog es uh -huh. ir recorriendo canción por canción todas las canciones de esta banda. Que tiene en 25 recorren? años, no tiene creo que 18, 19 discos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo las recorre? Hacen una especie de comentario acerca de la canción, Ajá. investigan Ajá. todo lo que existe Qué bien, sobre esa canción y después te ponen Ajá. para escuchar en el blog cuatro escuchas? o cinco versiones distintas de cada una de las canciones. Como no tienen un programa de radio, hacen eso en un blog. Entonces calcula que entre más o menos 18 discos a unas 10, 12 canciones por. Disco no, cuánto man, te da, 180, dice, 200 calculémosle a 150, ¿sí? claro. 250 multiplicado por género. 4, mil. ¿Se acuerdan de géneros como un programa? Mil MP3 te va a poder bajar de eh. ahí. A ¡Fum! la larga, a la larga. ¿Mil? Sí. Mil y más o menos, sí. Mil ¿Sí? MP3 de default a lo largo de ahí. Hay X. mil MP3. Hay más o menos. ¿tú no, calculo. Y imagínate, y se sea, cuenta acá, cualquiera. Acabo de <ríe> <a> hacer la <ríe> cuenta. No, no, no, no. Es que siguió la lógica. Yo Así bueno. 25 años de carrera una canción atrás de otra pueden ir a partir de cuando ya está ya está ya está ya ¿Y hay... Por cuál van? hay 15 20 canciones ya pero las puede ir a buscar o sea en la primera la pido sí, a... para, para atrás es un exacto pero por un tiempo no después no se corta para atrás no? sí, no, sí? ahora van re re bueno sí. Ellos apilan <ríe> <ríe> apilan apilo pues tiene pagaron uno de 40 pesos www punto de uno de 30 ¿eh? pero ellos son mejores www daily punto barra Daily DailyReckless.com Reckless menos menos riesgos menos reckless Reckless ¿qué? No me estamos pensando. ¿Cómo se escribe? Rec R E C K y les de menos L S Ingrable. DailyReckless no DailyReckless.com barra fall se meten ahí y pueden buscar absolutamente toda la historia de fall está bueno está bueno por ahora y no más Pero hay dos, más o menos uno, o dos por semana nuevos. Y es una buena página para ir y chequear. Y tienen, ya les digo, cuatro o cinco versiones de cada una de las canciones. Vamos a escuchar justamente default haciendo Chris's Creek. Un tema que todavía no está, pero que lo estamos esperando porque es uno de nuestros preferidos. Sin que estuviera preparado. No. Yeah. Watch the shirt tails in the wind. Sidewalk running. See the people holding from the back. Had photos tilting. There's a party on down around here. Cruises Creek now. Cruises Creek, yeah. 8204 soy que Las dos formas que tenés para llamarnos o escribirnos y comunicarte con nosotros también nos puedes agregar al Messenger. Claro, es cierto. Nos agrega al Messenger y a través de él chateamos. Exacto, puedes decirnos lo que quieras. Todas las críticas hermosas. La única noticia que nos importó hoy. Hoy, ¿cuál fue? Dice que la Scotland Yard. Scotland Yard. La son los tipos. Claro. Los de casquito. No sí, con, con punta de, de flecha Sí No, no, casquito no es, bueno, Esos sombreritos es la guardia británica del castillo. No. no, claro, no, son los de sombrerito eh, ¿Cómo se llama? Escocés Bueno, la cuestión es que Esta está gente, escocesa. Es... Claro. No, no te, te gustan lo... las pistolas de agua y teme ¿Qué teme? Teme porque en Inglaterra empieza la guerra callejera Que es un juego de rol organizado por internet Ah, Internet organizó un juego. No, nunca se vio. Está bien. Y que ya está de moda nueva, York, Vancouver, Viena, hay un montón de lugares del mundo y consiste en rociar a los adversarios identificados con su foto y dirección uh -huh. tu, tu, tu, tu, tu, y en las calles. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero jugar. Es un juego de rol, pero es en las calles. Está bien o querés jugar, no sé exactamente cómo es. La cuestión es que vos ves la foto de tus contrincantes, te dicen sí. más o menos en qué zona va a estar. Y los y, vas y salís lo buscas. con tus pistolitas y la fotito del muchacho me y lo buscas. buscas. Y cuando una Son vez que lo mojas, semanas. También le sacas una foto, me imagino. Se seguramente. Para y el que, para comprobar. Es que queda más seco, más tiempo. Ah, está bien. Bla, sí, sí, sí. Claro. No, claro. Son aguas terribles. Sí. Eh, son fantásticas Las Char ha advertido a los participantes Que el juego urbano con pistolas Que comienza el martes Va a tener ri, Serios, riesguísimos Problemas de confusión En las fuerzas del orden Scotland Yard es el patio de Escocia uh -huh. Ahí está. Y están muy preocupados Porque a un año de los despelotes en el subte Londinense sí. Ah, tienen miedo Están paranoqueando y porque dicen... Che, las, las pistolitas de armas se confunden y puede pasar cualquier cosa. Y ustedes van a estar jugando con pistolitas de agua y puede pasar cualquier cosa. ¿No, Guillem? Sí. Se combate con agua clorada o lavandina. Claro. Te destinen la ropa si te tiran así, con agua clorada. Las pistolas de agua utilizadas por los jugadores podrían ser tomadas por verdaderas armas... ...y provocar situaciones de pánico, pudiendo... Traña una confusión con los agentes armados, señaló la policía en un comunicado. Aproximadamente entre el 50 y el 60% mueren relacionado con la calidad de las defensas del afectado. Directamente, no te puede defender. Te tiran agua y, y terminas mal porque la lavandina la tomaste, te cayó en el ojo, que, que pito fuese. Además son trenes eléctricos, te morís electrocutado Inmediatamente, es como claro. meter la plancha en la bañera o algo parecido La policía de transporte londinense ha advertido igualmente a los participantes Sobre el riesgo de suscitar temor entre los peatones y usuarios del transporte urbano Que todavía guardan en la memoria los sangrientos atentados de aquel 7 de julio del 2005 Por eso decimos que pueden matar a una persona en menos de una semana Claro, la, la competencia son tres semanas, pero los pueden matar en menos, según la señorita que habla. Claro, se asusta la gente. Yo imagino, vos vas caminando por la calle, ¿no? Te compraste un muffin. ¿Un ¿Qué? Un muffin. Y te lo vas a tomar... Muffin. Te lo vas a comer con el té. Muffin. Sí. Ah. Te lo vas a comer con el té. Y de golpe aparecen cinco tipos corriendo a otro, gritándole... Te quemo, te quemo. I burn you. I burn you, con motherfucker. Agua a la bandinada. Uh -huh. Y ahí está la guardia urbana. A la mierda, el muffin la guardia urbana. La guardia Imperial, ya tienen imperio. Ah, esa era. La red de transportes públicos no es el lugar para estas actividades, dijo una vieja chota. Hizo saber el superintendente Bob pisi advirtiendo a los jugadores. El superintendente Bob pisi Que que que No, está bien, es gracioso el nombre. Nuestro intendente es como nos merecemos un intendente un con el nombre bob no un superintendente nos merece Pablo han hay ciertas fuerzas que tienen superintendentes no claro la, la cárcel advirtió a los jugadores que ellos mismos se ponen en peligro más que advertirles amenazó sí. todo y no, implícate ese que le pegaron claro la... no sé Ese estaba jugando. No, eh, se si lo hubiesen disparado con la perritrita <risa> de la, la bandina hubiese quedado mejor. Eh, en la... Seguramente. En la zona del Lago Pueblo, los técnicos en salud ambiental de Río Negro capturaron a siete ejemplares que fueron analizados claro. por el Instituto de Enfermedades de Peregamino. Estaban <risa> estaba en... acá cerca entonces. Sí, están acercándose. Le, le... Ya hay siete, siete ya fueron capturados siete especímenes de estos que jugaban fueron capturados están siendo estudiados en búsqueda de qué de ver si tienen las respectivas dos gotitas de lavandina caso para contrario para que no contagien exactamente yo iría a un especial de la semana corriendo sí, muy corriendo bien. Iría, corriendo corriendo el especial de esta semana es el señor Grandly Phillips del folk, Un uh -huh. tipo del canto. No de, ayer estábamos hablando de folk, ¿no? Exacto. Eh, pues y también, no estábamos hablando haciendo... de folk. Eh, sí. Es, la verdad, dejo ¿no? es que en una semana de full. Mal pronunciado, mal pronunciado de folk. Fal, fal. Gran Grandy Phillips, entonces haciendo covers de los 80s. Primero de Killing Moon, de Echo and the men Y después Love My Way de los Psychedelic First. Tipo, escuchaba mucha radio. Los 80 y se le quedaron pegados los temas. Palki apoya las siguientes causas. Cruzada del bien contra el mal del Monseñor Maceoto. Regreso de la democracia en Irak. Cambio de carátula de la tragedia de Cromañón. Cáritas, Argentina. Prisión domiciliaria para todos los montoneros. Aumento salarial al gremio poseído. Yorki y Palki. Nos la jugamos por algo.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 Si encontras una caja en la vereda No, no, no, no, no la toques se puede explotar Y lo quiero ganar un mundo, mundo, mundo, mundo de canción Yo viva de... mundo de canción Yo viva mundo de canción Yo give mundo de canción Yo give mundo de canción, Jorky, palki, mundo de canción. Jorky, palki, Esquina de las mashups en Yorkie y Parkie 845. ¿Cuánto hacía que no escuchamos mashups? Días, horas, minutos, semanas, Segu también casi un mes. No llega el año. Hoy vamos a escuchar a Jet Mix con dos mashups. Uno mezclando a gorilas con YouTube mezclan Feel Good Inc de gorilas con New Year's Day de YouTube está muy bueno ese lo usan en un montón de mashups se llama Feel Good on a New Year's Day hey. sí, está bien sí la idea es buscar eh, la forma de mezclar y después el otro mucho más loco mezcla a agnars Barclay no es, Barclay. Que es que es tiene tiene esa nombre? banda no Esa banda nueva los grato, dos, de un negrito, y bien. rapero y un DJ que están eh, hartando a todo el mundo no, un licor. con el tema Crazy mezclado con Frank Sinatra. Muy bien. Con Frank Sinatra haciendo Fly Me To The Moon. El tema... Fly Me To The Moon. Exacto. El tema alucinante con el que cerraba Evangelion. a los muy que han visto el Evangelion. Muy bien, muy un tema bien, que bien. yo no lo conocía hasta ver Evangelion y después de ver Evangelion... A mí me pasó lo mismo. Me encanta ese tema. Claro, que cerraba siempre alguna versión distinta Claro, excelente Así que bueno, Chad Mix haciendo Feel Good on a New Year's Day Mezclando Brilas y YouTube Y después haciendo Fly Me to the Crazy Moon Mezclando Gnars Fly Barclay me con Frank Sinatra Van a ver que lo reconocen. Mejor, mejor, mejor.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 Welcome back, Marcela. Buenas noches, cómo estás? Bienvenida una vez más a Jolki Palki. Gracias. Estás, está pachu, venimos seguido. Eh? ¿Eh? Sí, es acostumbrarse a vuelta a este horario. No, la gimnasia, claro, vamos. Dígame los bifes, ya. Allá vamos a hablar de coctel twins. Coctel twins. Eh, ¿Los las... del ¿Y es cóctel el oh, Todo co es otra cosa, es co francés, ¿no? No, escoceses son. Bueno, oh. en francés digo la palabra coctel. Yo, ¿Y no sé. ¿Qué pasa con esta gente? Sí. Esta gente viene del de pueblo. Gra Gua Gua Gua Gua Gua Gua yeah, yeah, Exactamente. Y mi amigo Martín lo sabe pronunciar. Yo no. Estuve tratando de pronunciarlo toda la tarde, pero como siempre no pude. En Escocia. En Escocia. Y sacan su nombre de un tema de otras cosas que no pensé que lo podrían sacar de ahí. Sí, ¿de ¿Y quién? De ¿Y ¿Quién? Del... ¿Y quién? no del no. colorado del col, del cantante colorado más famoso Simple Red. No, Simply Red. Simple. No. minds sí. Sí. sí. Me la crucé sí. a la Susana. Sí, de Simple ah, Simple sí. Minds de qué era. Ah, no, Simple Minds. Sí. ¿Y qué igual? ¿Eh? ¿De qué tema? De Count Twins. Ah. Claro. Sí. A ah, lo mejor era una frase dentro de otro tema. ¿sí? No, no, no, no, no, no. Hay un montón de bandas así. Mira. Más de Más data. ¿Cuál? No, no, no, no. Bueno, yo su... no aprendé porque. <risa> Sus integrantes son Robin Guthrie. Sí. Uh -huh. Siempre con los nombres de los integrantes. Sí. <risa> Simon Ray... Raymond, Will Edge y la chica en cuestión. Claro, porque tiene que haber una chica. Exactamente sí, que, que es Liz de la Fraser. Fraser. Fray... Fraser. Como Brendan. Es sí. también tiene nombre de nena. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bata, bata, bata, Data, data, más data, más data. Eh, antes de pasar a la data del grupo, vamos sí. a decir que la muchacha está tocado con artistas como Peter Gabriel y Massive Attack. Sí, que toca o canta? Ah, sí. Canta, sí. canta. Canta, canta, canta, canta, canta. Le, les leo así lo que canta antes de pasar la data. A ver. Según así los críticos o los fans dicen que los textos de Cockton Twins sí. son incomprensibles e inspiradores. ¿Quién dijo eso? Voy a y No de... los, los sí, fans. ¿Cómo? Porque en realidad te pones a ah, escuchar y si, sabes, así más vale, si no... sabes algo de inglés te, te das cuenta que la muchacha no está diciendo absolutamente nada. tiene imágenes en, en el dialecto que tienen los escoceses? Mucho whisky, claro. Allá tienen ese problema. y le, le la lengua aquí. Y se hablan en otro idioma. Bien. frío en las bolas, sí. claro. Son cosas <risa> típicas de gente, ¿no? ¿Vos? sí. Te <risa> sigo diciendo así su, su estilo de cantar para que te ubiques. Y Dale, yo me quedo con lo del frío en las bolas. Está bien. <risa> pero ella no tiene. ¿Cómo que no la detendrá más de escondida? Pero al fin y al cabo las tiene no les, no sé cuánto a, a, estás enterado de anatomía femenina pero las mujeres carecemos de eso no sé cómo serán los lugares donde vos frecuentas que las chicas tienen bolas pero escondidas <risa> escondidas tiene una especie de escroto que le llaman como útero bueno. <risa> mandan a guardar sino. dale no data cuya claro. hasta ¿cómo ¿Cómo el útero <risa> está bien, dale, seguí, sí, seguí, seguimos. porque si no... Ya no, estos... bueno, eh, de hoy me perdí <risa> Claro, data, data, data Bueno, <risa> es, de, su música deriva del punk y del New Wave sí. dado que surgen en 1982, o sea que no le quedaba otra que surgir desde ah, ahí Está medio ahí el furor New Wave <risa> Y la definen a su música como Dark Wave Es la primera vez que dark lo wave. escucho Fueron los primeros, no, después hay un montón de bandas que... Yo que, la primera vez... por ahí por ese camino y es para despegarse un poco en realidad lo había tomado cuando lo empecé a escuchar lo había tomado más como trip hop que como uh -huh. dark wave well, no tenía idea que existía el género dark wave así que yo lo había tomado como trip hop Pero claro, sí para separarse un poco de la new wave que era en general muy alegrona hay algunas bandas que empezaron a hacer una cosa distinta un poco más oscura y se le llamó dark wave incluso algunos de los temas de de, de los que se les llama Según pues. el periodismo especializado, hay qué? un género cada tres bandas de música prácticamente. ¿Sí? Y yo calculo. En fin, Más. depende de dónde. <risa> data, data, Seguimos. data, data. Bueno, <risa> Garlands, que fue el primer disco que salió en 1982, sí. fue considerado... El, perdón, estuvo en el quinto lugar del ranking ¿De británico sí, de música bien. independiente. Ah, claro, el <risa> y los que venden menos de 5000 discos. Bueno, pero <risa> digamos para hacer tu primer disco está bien. saliendo de Escocia, digamos que está bien. Sí, bueno, eh, en 1983. No se fueron tan lejos tampoco. Ah, claro. Bueno, pero lo mismo que salga de Rosario y vaya no, buenísimo. Pero, pero hay claro, muchas bandas ha Drexler. Hay muchas bandas de Escocia, che, famosas. Frank Ferdinand ahora, por ejemplo. Claro. Y eh, eh, eh, John ¿no? Connery. Más. John Connery. John Connery. Bueno, estamos. Dale. Dejémosla ahí. En 1983.. Will Eggie se va de la banda sí. y a mediados de los 80 ingresa Simon Raidemon y, y funda la, la, la, la, la botellera de Caña Sí también <risa> estoy es? perdido No entendí <risa> sí, en que se iba Ah, está bien, dale Eggy, <risa> Eggy Pero el nombre terminaba en L, entonces quedó como Willie Ah bueno, está bien Sí. equipo on, data, data, data, eh, data, perdón. Sigo sin entender lo de las bolas y ahora sumo lo de ley <risa> Bueno, y al, así se, eh, se consolida Coco Twins como. Coco. Coco Cocto, Cocto Twins. Cocto Twins. como Cocto. como grupo. Y vamos a escuchar no, estos temas. Claro, ¿Cuál es el mejor disco? El primero. No, a mí me gusta más el segundo. Bueno. Sí. Vamos, oh. Y precisamente el segundo Eso. vamos a escuchar. ¿Qué? Sugar cup Sí. Ahí. ¿Qué es de? Nada. Así. Coupe. Ah, de hipo, hipo de azúcar. Exactamente. Gracias por decírmelo porque estoy tratando de buscarlo en mi diccionario. ¿Cómo carajo traducir eso? Y no se pude. <risa> bueno, de que si querés leer el eso. disco también ahí está. Claro, Headover Hills. Exactamente, que es el segundo disco que sale en... Ya les digo, 1983. Ah, y nosotros ya lo tenemos. ¿eh? Sí. Fíjate, okay, ¿eh? claro. Y, y después vamos acá. a escuchar ¿Qué? el ah, tema que, te que se abajo. Evangeline, For Calendar Café. O es Ese es el todo. disco. ¿Cuál? El disco, sí. For Calendar Café. Exactamente, que sale en 1993, Evangeline. que es su ah. penúltimo disco. ¿Y en qué, en La banda perece no, en 1996. Sí. Perece en 1996, pero si quieren... Pueden bajarse eh, un compilado sí. de cuatro CDs que está muy bueno Bellenium. Dale Mule es aquí de donde se van a Tan Todo en oficial son oficiales. No, dale Mule. De Lemuel pueden bajárselo. No, lo pueden comprar, pero dudo mucho que llegue acá. No, no compren, no compren. Así que. Bajen de Lemuel. Que salió en el 2005, que tiene. Son cuatro carpetas, porque no son sí, son cuatro carpetas con los mejores temas. Exactamente. Cotto Teams en Jorge y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 I będo bęgałasę palki, a la memoria con humor. Nie Nos vamos hasta mañana. Cuando no, no, sin antes quejarnos ante la municipalidad por por, ¿Por qué bache va dónde acá <risa> nos despedimos del disco de la semana es de los Ryan Futurists se, disca, se llama me myself and right Precious Metals, metales preciosos esto es Ryan Futurists el disco de la semana hasta mañana gracias Lichy adiós adiós no Artists in these streets, so you falling traps, jet Black in the hole, and she's a pretty Cards close to my chest. Can't see what I got. One minute we're sub within the same red piping hot. When we are up, up and when we are down with down, bombs crashing through this action, but they don't see this battle. When I'm hanging with you, I'm myself. Now my phone's off the hook, and I'm halo, halo, I guess. Cause you used to get that shit like those precious metals and as you go your you're in you back with the wind just is I've seen that you Was guilty To you Said your box up Tears and And on the edge of your door. All serve a play